Bueno, mira, la verdad es que hemos articulado en realidad con los colegios eh, de la U también eh, y tanto como los de la provincia, es decir, eh, los, los cuatro colegios de la U, el Magisterio, Martín Zapata, el CUG, el Liceo Agrícola y también muchos de la provincia como por ejemplo el Pablo Noés, el, el Normal, el, el Instituto Adventista, la verdad es que todos se han mostrado y nosotros mismos muy predispuestos a la hora de trabajar en conjunto de sentir que las necesidades que quizá en nuestro colegio están pasando en sus colegios también. Entonces, la verdad que está floreciendo un buen movimiento estudiantil acá en Mendoza eh, y nosotros estamos súper felices de tener esta... Eh, fluida comunicación y esta libre expresión entre, entre los mismos colegios. De hecho tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos muy activos y siempre estamos atentos y tirando iniciativas para ver cómo, cómo, hago, cómo sigue ahora en más y cómo encaramos las siguientes eh, situaciones que pasan en la movida estudiantil. Así que nada, estamos articulando mucho, estamos en contacto eh, muy seguido y la verdad que hay muy buena relación con todo el estudio de así que estamos nada, está, está surgiendo algo lindo.